como debe hacer entonces sucederá el día de la resurrección oh hombre te diriges hacia tu señor con tus buenas y malas acciones y comparecerás ante él quien reciba el registro de sus acciones con la mano derecha tendrá un juicio fácil y rápido y regresará con los suyos al paraíso llenos de felicidad mas quien reciba el registro de sus acciones por detrás de la espalda suplicará su destrucción para no sufrir el tormento eterno del infierno y entrará en el fuego abrasador él vivía feliz entre los suyos sin pensar que resucitaría y regresaría a su señor para ser juzgado por supuesto que será resucitado y juzgado Su señor lo estaba observando. Juro por el crepúsculo, por la noche y por todo lo que abarca, y por la luna llena, que pasarán por distintas etapas. ¿Qué les sucede a quienes rechazan la verdad? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no se postran cuando se les recita el Corán? Quienes rechazan la verdad Niegan la resurrección. Mas Allah sabe bien lo que ocultan en el corazón. Anúnciales, oh Muhammad, que tendrán un castigo doloroso, salvo quienes crean y actúen rectamente. Pues estos recibirán una recompensa sin límites.